¡Llegamos, chicos! ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Programa 31, octubre 6 del 2020, maestro. Y después, poquito después de la masacre de Tlatelolco, estamos aquí. Y de mi cumpleaños. De aniversario y de ese cumpleaños. Que es el mismo día. Ya tengo 45, chicos. Estoy feliz y lo grito a los cuatro vientos. Y yo he esbozado aún. <risa> Hola a todos los que están en Facebook Live. No es cierto, no he empezado. ¿Cómo sí, no me dicen que aparte... hay que apretar el botón azul. Ok, nos vamos a conectar ahí un ratito en, en Facebook Live, chicos, porque los invitados que tenemos el día de hoy, uh, pues tienen así como muchos fans, entonces probablemente nos vayan a ver, y si no, pues para que quede ahí del recuerdo, porque la vez anterior que estuvieron con nosotros no se grabó, entonces ahora sí, es segurísimo que se va a grabar, vamos a ver si, si tenemos público el día de hoy por ahí por Facebook Live. Pero por lo pronto, maestro... Vamos a saludar a los patrocinadores. Los patrocinadores que tenemos aquí en la radio. ¿Cómo de quién se acuerda, maestro? Tacos veganos Isis. Ajá. No dejen plantada Isis, él las, él las está esperando. Ya, ya de andar Isis ahí en friega, acomodando puesto, acomodando todo. Ajá. ¿Verdad? Y sí, sin lluvia. Y sin lluvia, porque siempre traen a la lluvia ellos, pero en esta en esta ocasión no van a tener lluvia. También tenemos en una cafetería de barrio, que es allá por Jardines de la Cruz. Exacto. Por la, la calle López de Legaspi y Cozumel, que se llama? Primero Café, primer café luego existo. existo. Para todos aquellos amantes del café que sí dicen que, que sin un café por la mañana no despiertan, ah, pues por eso es alusión a ese, ese nombre hace es alusión a estas personas, a estas personas tan es fans del café. Del café. Eh, saludamos también a... Frutas Selectas. Frutas y verduras. Y verduras, perdón. Finas y selectas, hasta el mercado de abastos. La Ahí. gente ruda del mercado también nos escucha. Y eh, nos ruda y educada. Ah, claro. Ajá. Rogelio Hurtado y Hugo Barrera, chicos, yo creo que su bodega es la más limpia, la más ordenada, la más armoniosa de todo el mercado. De hecho, sí. De abastos. Eh, nos falta saludar a Granola Gourmet. que ya tenemos muchísima galleta chicos ya estamos en la temporada de pan de muerto ya la comenzamos así que hagan sus pedidos nuestro pan no tiene sabores artificiales realmente tiene jugo de naranja y tiene ralladura de naranja así que delicioso como debe ser sí o no maestro como dictan los cánones pues sí pues antes de hacer eh, de presentar a nuestros patrocin a nuestros patrocinadores a nuestros invitados del día de hoy Eh, yo quiero pagar la deuda que, que dejé pendiente en el programa anterior Ajá. que el maestro ya estaba había presentado su canción y yo no sé yo no era la que le traía al ah, señor Sergio Funk viene a, a saludar sí de hecho ahí fue una deuda que Meche me tiene conmigo porque yo quería que pusiéramos el programa anterior que estuvimos hablando de Rubén Blades La canción de Caína, uh -huh. y yo les mencionaba que el ryan Blades ahí hace un rollo... No sé por qué no le puso el nombre completo, no sé si... ¿Así se llama? No, sí, pero ¿por qué no le puso cocaína a la canción? Ah, yo creí que, yo, yo creí que me estaba peleando, no, maestro, No, porque él, él, él, él decidió ponerle <risa> caína y no cocaína, tal cual. Pues supongo que para no tener problemas, pero, ¿no? Yo quizás. también supongo, no le voy a negar ahí los narcos y toma la barbón, ¿no? Estás hablando mal de, Entonces, de en es, nosotros. En ¿cómo? esa rol habla de tratar de persuadir de que pues la gente no la use, pero si la usan, pues qué hacen, ¿no? Y hacemos la alusión a la comparación de aquí como en, en México con el movimiento alterado, se hace una apología de la violencia y, de, y del consumo de las drogas. Y este, bueno, sin más preámbulos, pues la escuchamos, ¿no? No, déjenme, primero les voy a leer, fíjense, que cómo es tan cierto... Dice, te agita y te enreda, pecadora, después que la abrazas te devora, no se puede querer a la caína, no se puede creer en la caína. Importante, tú crees que la tienes controlada, todos dicen eso, ¿no? Sí. No, no, no, yo la controlo la dejo cuando yo quiera, no es cierto. Dice, pero tú sin ella no eres nada, no se puede creer a la caína, no se puede creer en la caína. Ahora sí, por favor, Carlos. We are here to se puede creer en la caída chicos, ya estamos aquí de nuevo, ya vinieron a sentarse nuestros invitados, ahorita se los vamos a presentar El día de hoy vamos a, a hablar sobre el freestyle, el tema yo le puse palabras libres, expresión brutal Haciendo una aclaración, brutal tiene varios significados, el que yo me traje es que es extraordinariamente grande, fuerte, bueno e intenso Sinónimos de esto sería salvaje, bárbaro, fiero, cruel y fenomenal, uh -huh. que yo creo que lo incluye todo, porque al momento de que están haciendo esas famosas batallas, hay un poco de agresión, pero sin agredirse, al mismo tiempo... Eh, son compañeros. ¿Tienen las reglas? Exactamente, siguen perfectamente esas reglas, donde no porque se estén peleando, entre comillas, verbalmente, quiere decir que se van a agredir físicamente. Y pues bueno, el freestyle, yo hice una pequeña investigación, dice estilo libre, batalla entre varios de rimas improvisadas al momento. Técnicamente, improvisar y freestyle es lo mismo. Dice, freestyle es un tipo de rap donde, la, donde las letras son improvisadas, solo fluyen de modo libre sin una composición previa. ¿Dónde nació? Dice, pues nadie sabe verdaderamente quién fue la primera persona que empezó a improvisar el rap o cuándo comenzó o dónde tomó lugar verdaderamente. Pero generalmente se cree que tuvo origen en la escena hip hop de la costa este de Estados Unidos a mediados de los 80s. Aquí hay una persona eh, muy famosa, él se llama Mauricio Hernández González, que me dio mucha risa porque dice que ni su mamá le dice así, él es mejor conocido como asesino y se es considerado uno de los mejores freestylers de la historia, no solo por su increíble puesta en escena e ingenio, sino también por su capacidad de generar punchline. ¿Qué es un punchline? Es un término utilizado en el universo del hip hop, En el rap, un punchline es una línea atrevida o metafórica que se utiliza para culminar el rap. No, perdón, para culminar una estrofa, una canción o una improvisación. Por esta razón, en los países hispanohablantes eh, traducimos punchline line como remate, frase remate o tiro de gracia. Ya ahorita nuestros invitados nos van a decir si esto es o no es. Tenemos aquí... El honor de tenerlos otra vez, antes de que se vaya, ¿eh, maestro? Se los voy a sí, presentar. yo nomás recu me recuerdo ahorita el inicio del apóstol San Juan que dice, y al principio fue el verbo. <risa> pues sí, de hecho. <risa> sí. <risa> ¿Qué tiene? Sí. Ay, maestro, creo que me puse roja. <risa> ok, tenemos aquí a integrantes, chicos, de la Liga Maestros de la Sílaba. Nacho. Les voy a cambiar la cámara ahí para que los vean, porque ya nos dijeron que, que están muy guapos. Entonces, eh, Nacho, si quieres recorrete no, no un poquito no. para que se recorra también de... Borre. Eh. Ah, <risa> y luego tenemos a Borre. El ponderoso. El ponderoso. Y tenemos a Balam. ¿Quién es el más guapo de los tres, chicos? ese no vino, yo digo que el borre, yo digo que el borre, <risa> palacio pero no vino, <risa> eh, también puede ser, eh. Funciona. funciona, ok, voy a necesitar ahorita en lo que yo les dejo libre, que estemos compartiendo micrófonos, eh, para no, que no nos diga el público luego, que no nos escuchamos, yo quiero que me digan, eso que yo dije al principio, ¿es cierto lo que dice San Gogle del freestyle o, o no es cierto?, ¿O poquito es cierto o qué? Ánimo, pues dale, es, dale. es que toda... En Volta. sí, en sí toda, toda la definición fue como... Describir al Borre batallando. <risa> <risa> fue lo primero que vino a mi mente, así que puedo decir que sí. Ah, bueno. A ver, Borre, entonces hablemos contigo. Ok. <risa> ¿Por, ¿Por qué te describe, dime? Eh, bueno, creo que el momento cuando estoy batallando... En, en cualquier liga contra quien sea, siempre... la manera de imponer, aunque mm. no nos toquemos o que no haya contacto, mm -hmm. es la que me, me caracteriza como tal. Te los sacabas sin tocarlos. Sí, claro, sí. Este, pues sí es como que te acercas, mm. ¿no? y parece que lo quieres golpear, pero no, al final de cuentas, todos somos todos amigos. <risa> se quiere, pero no se hace. Es correcto. <risa> ok, oigan, pues, eh, yo de esa pequeña <risa> investigación que hice, eh, yo me encontré varios términos. que yo no conozco. Eh, unos de, uno de ellos, pero bueno, pues le tuve que preguntar al experto de la casa, ¿verdad? Pero uno de ellos es un MC. ¿Me pueden explicar qué es un MC? Eh, la definición tal cual es maestro de ceremonias. Esa es la, la definición más, más apegada. Porque yo lo que le decía... lo más exacto posible de maestro de ceremonias. Ah, okay. Yo lo que sí, recórrense incluso si quieren un poquito más, ¿eh? para que salga. Ahorita vamos Déjame a ir vamos con atrás. el público para leer ahí lo se que bien, lo nos que nos les parece. están diciendo. ¿Era siempre de aquí? Exacto. Ah, anden, ahí se ven, ahí se ven lindos. Ahí, <risa> <Ay>, salió ese. <risa> <risa> eh, bueno, yo le preguntaba, no, yo no me había quedado claro por qué se le llamaba así como maestro de ceremonias, pero bueno, acá el buen balam ya me hizo. El, el favor de, de explicarme un poquito ahí. Eh, platíquenos qué es Maestros de la Sílaba, desde cuándo están aquí en Guadalajara, qué tan difícil fue juntar un grupo de chicos que quisiera dedicarse al freestyle. Préstenle al micrófono al que vaya a hablar. Eso le toca a no. Adelante, joven. Primero que nada, Dale, qué buen café. ¡Ah! Sí. La neta, la neta. El... El café se lo debemos al buen claro, Ixba. Claro. Ixba, mil gracias, si sí has aprendido. <risa> <risa> Seguimos. Mm, ahora sí, sobre maestros de qué tan difícil fue. Mm, realmente no tanto, por lo menos para nosotros, porque ya en sí la escena ya estaba levantada. Lo que fue difícil fue llegar y acomodarnos como una de las mejores tres ligas de aquí de, de Jalisco, de la zona metropolitana. Porque hay, hay tantas, hay tanta variedad de ligas, variedad de jueces, de competidores. Pero lo que nos ayudó mucho fue que estuvimos mucho tiempo en la zona del Parque Rojo, que es donde, donde se juntan los exponentes más reconocidos. Y aparte nos estuvimos moviendo por todo por todo lo que es Jalisco, Tonalá, Zapopan, Tlajo, llegamos a.. Vaya, a toda la zona metropolitana. Para. acercar la liga y las oportunidades a, a todos los, ahora sí que los MCs que habían querido participar pero no lo habían logrado por distancias ¿Cuáles son las características o la, la no sé, hay, hay un, una línea que tienen que seguir si quieren pertenecer o cualquiera que diga yo quiero ¿Pertenecer a qué? A ustedes, a maestros de la sílaba A maestros, pues como tal, en, en organización la, la línea es que se vean ganas Que sí, que sí te importe y que quieras que crezca no solo la liga, sino los competidores. ¿No importa que no sean buenísimos? Sí tienen que ser buenos los competidores. Para ayudarlos a crecer tiene que haber algo algo en ellos que te des extra. Que tú nada más les des el empujón porque sabes que algo tienen. Ok. ¿El menor de sus participantes? ¿Cuántos años tiene? quién ha sido? Data, ¿no? Data. Data, yo Será, creo que data 14, 14. 15 años. Ah, ya ahí. no está tan pequeño. O sea, si sí está pequeño, pues, pero yo pero creí no que, que ah. era un niño, pues. ¿Y el mayor? ¿El mayor? No. No, no es borre. pero. Ha sido, ha sido... <risa> estando apoyando el puesto. No, ¿cuántos años tienes? 26. Nada, no, 26. ¿Cuántos tiene Kraken? Kraken sobre 40 y algo, no me acuerdo. Mira, y sobre 44. Eso, ah, okay. Y de ahí seguiría Kraken ya nos empezó a ayudar con el jueceo con la organiza... con la organización y todo, Oso. y dejó de ser competidor. Esa es a lo que iba. Ya de ahí seguiría Oso, Oso que tiene, 30, si no mal recuerdo, 34. 34 35. No, no. Uh -huh. ¿Hay un límite de edad? Nada. ¿No? Ni para abajo. Nah, hasta Mi donde te dé la, de la garganta. Ok, oigan, pues, antes de que vayamos a, a ver su primera batalla, yo quiero que, que alguno me explique qué es una batalla, para los que nos estén viendo nos estén escuchando y no sepan qué es una batalla, platíquenme, por favor. Pues, prácticamente es un enfrentamiento, ¿no? Tal cual, uh -huh. eh, el término batalla, pues, no necesariamente tiene que ser con golpes o contacto físico, uh -huh. simplemente un, un enfrentamiento. Depende de cómo lo vea cada persona en el ámbito en el que se esté relacionando ¿no? Yo puedo tener una batalla con alguna enfermedad o, o simplemente una batalla por diversión, por un hobby que tenga O puedo batallar para llegar al trabajo O sea, dependiendo la definición, pero tal cual A como yo lo veo es un enfrentamiento y demostrarte qué tanto eres capaz de lograr algo Así Oye, ¿y, y normalmente veo. se conocen o, o si sí les toca de repente que dices No tengo ni idea ¿A quién me voy a enfrentar? Sí pasa que te conoces de ambas ambas partes. Sí. ¿sí? O pasa que te conocen y tú no los conoces y es cuando, ¡Chin! Eh, le, ups. Te atacan de todos lados y tú dices así como de qué, qué, qué. De, ¿vale? <risa> desde, desde que llegan y te saludan por tu nombre y toda esa onda es como como raro si tú no sabes quiénes son. Sí, y por luego supuesto. Pasa eso que te empiezan a tirar cosas de que de que, tu vida. Ajá, de tu vida o te le de empiezan a platicar, naves? ¿no? O de otras batallas, y es como de Ya que no, no, se me gracias, suena. ¿Te empiezan a platicar tu vida y ah, no. sí lo hice. No, ni Yo me la sabía. No, o no me acordaba, es correcto. ¿no? Correcto. Okay, oigan, pues prepárense ahí para su primera batalla y déjenme ver a quién tenemos porque hay muchos escritos, eh, muchos escritos aquí. A Vicky ya le mandamos, a Aide también, muchas gracias. Ya les dije que Víctor Manuel Palacio dice que pura belleza. No es eh, pagado. Pues eso no nos consta, pero bueno. Yeah. Dice Naomi Ruiz, qué grandes invitados. Eh, Pablo. <risa> Ah, a ver, aquí. Paul, eh, ah. Precisamente Kraken. Ah, él es Kraken. Uh -huh. ah, ah, es. ah, pues No, esa no, no es ridícula. Eh, hay que acercarnos más al micrófono porque no nos, nos escucha. estamos escuchando. Dice Pablo que punchline se usa también en comedia o sí. en escritura. Sí, sí, y, y esa la entendí y la tiró por Franco. <risa> <risa> <risa> <risa> Barras. <risa> Si el astro. Escuchen, ah. hablen más fuerte, por favor. Ahí, ahí o, o qué? Vamos a acercarnos, ¿Mandé? quizá. Sí, hay que acercarse al, al micrófono. A ver, no me tengo uno para poder decir lo que vamos a hacer. Pues el. A ver, ¿sí? muy bien. Okay. Eh. Qué buen café. eso que no café. <risa> ¿Mande? Ahorita ¿Sí? sí. Ahorita sí. Pero ya que empieza la batalla, sería como host. Ah, a ver, el host, ¿por qué él va a dar las indicaciones? Sí, es sí. que va a guiar la, la es como mediador. La a ver, pero la vez anterior quedamos que tú también ibas a participar en sí, una sí, batalla. Ah, cierto, sí, pero es no es la ah, ah, bueno. en la primera. Bueno, quedo con borre. Entonces, a ver. <risa> sí. Yo quiero ver cómo borre termina con alguien. Yo quiero ver eso, cómo los deja. <risa> okay. la, la contingencia acabó conmigo. <risa> ok, entonces vamos a ver la primera batalla. Platíqueme, Nacho, de qué se va a tratar. ¿O, ¿O qué es una batalla? ¿Qué, qué indicaciones les, les das? Eh, en sí, las, las batallas tienen varios formatos, a veces unos sacados de la manga que no saben ni por qué. Hay, hay, hay un formato, de hecho, en Perú que hace unos meses nos burlábamos mucho, Balam, otros amigos y yo, que es un formato a no rimar. Ah, y y sí. suena muy, muy dentro de sencillo, todos nosotros, ajá, muy sencillo, no. muy estúpido, pero como ya están acostumbrados a, hecho, a darle Lo sacaron de la zona consiguió. de confort. Sí, y es de hecho, como de... El caso, el caso del M. Eh, hubo un caso muy curioso aquí en Guadalajara porque hay, hay, hay otro freestyler que no voy a mencionar porque de repente le molesta que mencionen eso, pero... Él hizo muy famosa esa parte porque, no, no ajá, porque él, él era una cosa muy característica que tiene es que de, de sus cuatro renglones que tiene que tirar eh, tira tres perfectamente bien, o sea de flow todo lo mete en tiempo, pero el cuarto no rima. Entonces es como de que va todo perfecto, pero no no acaba bien. Entonces ahora ahora sí que ajá, que su punchline ajá, y, a, no. y aquí Primero lo tomábamos mucho de broma y le hacíamos cotorreo sobre eso y toda esa onda. De hecho, hubo, hubo sí hubo eventos sí, en los que lo quisieron implementar. Pero lo hacían de broma. entonces La método de burla. Ajá, de burla. Pues bueno, com, Ajá. Y, y resulta que ahora desde Perú se hizo famoso ese formato y es como. Pues raro. Y el. ¡Wow! Y, y muy complicado. <risa> <risa> ok, pues a ver, Nacho, escuchamos tus indicaciones y listos, chicos. Esta, esta va a estar muy sencilla. porque es un son indicaciones muy básicas, es un 4x4 tres nada, cuatro entradas con tema. Bueno, perdón, con contrapuestos, error mío. Y está muy sencilla y va el error. en honor al poderosísimo que nos está escuchando. ¿Quién? Profundidades contra superficie. Ah. Pues tú escoges. Solamente que difícil. quién tiene <risa> ¿Quién tiene una bocina, pa'l video? Se la van a aventar a capela. Nah. ¿O sí, no. ¿O no hubo? No vienes listo. <risa> ¿Es ¿En serio? Pues. Ay, no, según no, yo, aquí no, había bocina. La, bocina. <risa> la última vez había. El... ¿Yo? Pues, la otra vez. Pues, Ahí hay una bocina. ¿Sí? ¿No sirve esa? Es dice. Bueno, pues. Bocina, mientras contanos un chiste. No le ves <risa> <risa> Improvisar no, en comedia. ¿Dónde quedaría? Yo te la, hago beat y tú la, me A ver, no, mientras, mientras <risa> la bocina. Préstame el micrófono. Shh, que me un... Ahí te va. A ver, mientras acomodamos es para que vean que esto es en vivo, chicos. Yo estuve yo estuve eh, investigando, chicos, de raperos tapatíos porque pues yo realmente no no conozco. y yo me encontré que aquí un uno muy famoso que es tapatío es Raptor sí sí, sí. ¿Sí? sí. Eder, Eder sí. Lozano sí de hecho acaba de ganar la, la nacional el sábado el sábado y sí y la ganó con un con un gran nivel porque la verdad es un su oponente en la final fue Joyker. y la verdad estamos Kraken y yo hablando de que fue el mejor Joker que nunca habíamos visto sí. pero con todo y eso Eder logró logró vencer Okay, y eso eso quiere decir que a él se vuelve conocido que a nivel nacional internacional, ¿Internacional? es su segunda su segunda nacional acércate al micrófono es la segunda nacional que gana y pues les da pase a a una competencia internacional ya con talla de los mejores de otros países y en qué en qué países es donde se la se mueve más esto donde la gente, la gente de lo de conoce mm, bueno por lo general donde más está Este, esto, eh, la escena en, en general de hip hop, uh -huh. a lo que tengo entendido, pues ahorita ya se distribuyen más países como tal, pero de inicio era España, y era Argentina y era México y se integró Chile, gracias por, pero, eh. por la interrupción. ¿no? Sí, pero. <risa> Perú, Perú, se Perú, Perú apenas empieza a integrarse. Yo recuerdo cuando veía las batallas de Red Bull de de hace de algunos años eran en España hey. eh, hubo una Red Bull aquí que también no le dieron como tanta validez porque en ese tiempo no tenía el auge como tal uh -huh. pero donde donde comenzó donde tuvo mayor impacto fue en España y posteriormente se distribuyó a los a los países este Argentina Chile España? exactamente Porque aquí lo veían como hip-hop es drogas, mato, mueres y demás. Entonces, pues estaba cerrada por esa parte hasta que empezó el ámbito de las batallas. Uh -huh. Imagino que vieron otro tipo de contexto en lo que se va uh, enfocando. Sí. Y lo van adoptando tanto que hasta las televisoras pues ya tienen mejor rating que sus telenovelas de La Rosa de Guadalupe. <risa> o sea, bastante, bastante, Órale. bastante. Oye, pues bueno, igual regresando. ¿Ya estamos, Nacho? Creo que sí, creo ¿Sí? que sí. Igual, igual regresando, me gustaría que, que me expliquen cómo se preparan, leen, platican, escriben, o, o qué es lo que les permite hacer ese tipo de cosas, ¿sale? Pero bueno, Eso cedo micrófonos, chicos, preparadas. pongamos, pongamos atención. Estoy bueno, estudio, igual y no. Yo, estoy yo pensé que era totalmente improvisado todo. <risa> Nos teníamos que preparar. A ver. Yo no estudio, pero que soy freestyle. ¿Profundidad o...? ¿Al aire o...? al aire. Al aire, ¿Sí? al aire. Ok. Yeah. ¿Profundidad por qué? Profundidad y superficie. A yeah. a los micros yeah. nada más. ya ya yeah. yeah. sí, yeah. yeah. ¿Entiendes cómo? Comienza la contienda. Estamos en transmisión, los rappers se presentan Quizá la superficie es lo que la gente busca Pero soy la profundidad porque soy quien la sustenta Quien la sustenta se ha perdido la fe La superficie pero a base de qué? Este sí se entrega, yo soy como el Kraken en la profundidad de aguas negras. Quizá tienes fe o quizá no, carnal. Igual puedes mentir, para mí no me dices la verdad, pero no sirve nada que tengas fe en varios dioses y al final les mientes. Y esa fe es superficial. Todo es superficial, pero en realidad depende de cómo es que lo mires de parte de profundidad. Yo sé muy bien cuánto el cuchillo te puede entrar, más no sabes tú por dentro cómo te puede dañar. Quizá el cuchillo me mutila, después saca mi sangre, la guardas, incluso. o la destilas, pero yo voy a ver más profundidad en tus ojos que un sharingan mirándote a las pupilas, a las pupilas o algún cuervo negro que han querido comerme los ojos por este manjar, mas ninguno de estos me ha matado de los nervios porque a cada quien lo pongo siempre en donde es su lugar, yo estoy en el aberto con mi clan Tecutli, yo converso con él, entiende no soy un inútil, pero en la profundidad del mar yo soy el leviatán el mar completo me sirve de jacuzzi de jacuzzi me concentro sé muy bien salí de zona centro las mujeres son las artes visuales más lo visual no es lo que puedes entender para creerlas dentro Tiempo. ¡Cuatro! ¿Qué más? <risa> <risa> ¡Ok! A ver, necesito un micrófono Ahí te va ¡Wow! A ver, ¿y eso qué tan agresivo fue? Ah, normal. <risa> un cipher normal. Eso fue un paseo por la playa. Sí, bastante normal. ¿Qué es un cipher? Ah. Rébate aquí el micrófono. Eh, son como, se podría decir, como las eliminatorias para entrar en los 16 seleccionados de un evento. Casi en todos los eventos suelen ser 16 seleccionados uh -huh. eh, para hacer batallas desde octavos. Eh, y los ciphers es cuando. Se, se inscriben demasiados eh, se pone un juez por cipher en el cipher pasan cinco mcs uh -huh. eh, y hay tres vueltas pasan de cinco en cinco todos los que haya de cinco en cinco suelen ser de cinco en cinco eh, y es un cuatro por cuatro cada uno tiene cuatro compases tres oportunidades de entrar cada uno a partir de ahí se puntúan eso se va una se hace una tabla con las puntuaciones generales de todos los que rapearon y de ahí se seleccionan los 16 mejores No, no siempre o, o bien sencillo, como dice Don Kraken El cipher es igual al filtro Ajá. Ándale, eso es mucho más sencillo Bueno Eso apenas a ver, iba a decir algo, algo similar es que Bueno, y el sí, cipher no no, ya, ya no necesariamente Un cipher tiene que es ser de batalla Ajá. O tiene que ser filtro, puede ser simplemente una canción ah, O no pueden quería. ser ciertas barras De alguna canción que tengan Y en conjunto de otros MCs Conformen algún mm. tipo de canción por así decirlo ah ok no de batallas vamos ah a... perdón <risa> <risa> déjame ah, cambiar el chile ahí, ahí les van más más saludos chicos Ay. oigan yo creo que sí son como muy conocidos porque sí tenemos mucha gente que nos está viendo maestro hay que invitarlos más seguido para tener un buen rating no más por borre <risa> <risa> no yo a ver, déjale, soy un mortal ¡No y es franco! Les, ¡Les digo! No es franco, el borre ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde nos quedamos? Te, está, te están viendo, Balam A ver, fíjate bien, saludos. aquí Cállate. hay Nacho, dice Carolina Navarrete que por favor improvises Eso, ah, eso, va a, ah, final, va a ser al final Saludos para <ríe> Alfa porque si no se me ofenden. ¿Y, y por qué no saludaste, a Mena, que te está saludando desde hace rato? Sí. A sí, ver, ¿ese saludo, aquí, por aquí, qué no? aquí tenemos una petición también, de Kraken Dice, uh, Nacho contra Balán y Borre, Borre de Host. host. Hey, hey, hey, juega, juega, juega. Juega, juega. Juega. Cámara. Pues me la voy a aventar de todas ah. formas. Yo decía que contra Borre, pero bueno. No, me hace pedazos, güey. Okay. Pues, Va a ser dos por dos. Saludos ah. a Nacho de parte de Monse Montoya, Handicap. Naomi López. La Tras del rojo. Naomi, ajá, Mena, te hablan. Christopher, no, saludos sí, ¿no para el ah. Croffer, ¿ese quién es? El Croffer, un compita de ID, donde empezamos a juntarnos el, el Balam y yo. Dice Rafael ah, Álvarez, sí, sí. ese Nacho es un crack. Pues, es un loquillo. No, un compita. Ah. Es un loquillo. Sí, Oigan, pues muchísimos mitad. chicos, la verdad es que vamos. ya eh, son muchísimos los... Aquí tenemos felicidades. Ah, saludos para mi santa madre, que ahí nos anda viendo. Ah, qué Como obole. Saludos, a ver, suegra. Manden, manden, <risa> <risa> manden saludos, chicos. Eh, tenemos saludos, muchísima señor. gente, ya de repente va a ser complicado mencionar a cada uno. Ya ellos me van a hacer favor de, después de la transmisión, entrar y contestar a cada uno ahí donde les manden claro. saluditos, por favor. Pero manden saludos, a ver, borre. Mm, saludo para vagabundo. vagabundo es la marca. Ah, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó? <risa> Me <ensucié>. ¿Vaga qué? <risa> ¿A quién más? ¿Saludos a quién más? Mira, también está por ahí Gael, dice que el otro día estuvo en San Jacinto. Ah, ok. Ahí ta, ahí ta a Otoniel Loto, también, un saludo, al tío Otto. Ah. a Kraken, Alfa otra vez. A todos los que están ahí <risa> pendientes. Ya Alfa, ya Alfa. Ya Alfa. A ver cuándo viene Alfa, ¿no? Hay que invitarlo un sí. día de estos. Yo tengo Cobar, que dejar bebé. bien marcado el saludo para Mena porque la mm. vez pasada, como no lo escuchó, estuvo cágueme y cágueme el palo como dos meses. Dudo mucho eso. Ah, a ah. ¿Cuánto puestas? Al rato vemos. Ah. Ay, chicos. Creo que se la caballera. Ah, que por cierto, le debo al Spooky, porque firmemente yo pensé que iba a ganar el Joker. Yo pensé ah. que iba a ganar el Joker. ¿Neta? Bueno, ya está, ya está grabado. Oigan, pues decíamos, yo quiero que me digan, ¿cómo se prepara alguien que quiere pertenecer al mundo del freestyle? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que leer mucho? ¿Tiene que nacer con ese don? ¿Tiene que desarrollarlo? ¿Es sencillo de repente desarrollarlo? o Bueno, creo que la mejor manera de, de buscar un nivel profesional, ya lejos de lo que te guste, del hobby, del parque, de la esquina de tu casa, sí tienes que prepararte, eh, sí tienes que ser muy culto, uh -huh. tener un léxico muy, muy abierto, tener conocimiento de temas, pues, tanto sociales como... Eh, diversidad de temas, yo uh -huh. la verdad yo no tengo tiempo de leer o no me lo doy, no, te, no le tengo el gusto me, uh -huh. me hubiera gustado tenerle el, el gusto porque creo que me ayudaría mucho con mi vocabulario, con mi léxico, la manera de desarrollarlo, Sí. pero a manera personal yo no tengo tiempo de leer, yo no tengo tiempo de practicar, yo no... realmente cuando voy a un evento o cuando se viene un evento en el que quiero estar, simplemente es ah, pues ese día voy a ir, y ya Listo, así Entonces es como quiere decir que lo, lo sí manejo. tienes un poco ese don, ¿no? Porque no es tan sencillo que se te ocurran tantas palabras o que improvises con tantas palabras en un evento sin practicarlo sin o, por... o sin ayudarte de repente a lo mejor, no sé, de un diccionario y ver por, por lo buscar, menos los significados. Lo... O... Hubo un tiempo en el que sí estuve buscando... cierto tipos de palabras, ¿no? De de repente me ponía a buscar a ver palabras con tal terminación, uh -huh. solamente para empezar a abastecerme, pero no era como algo que me gustaba, siento que no es como natural. de mm. mí. Lo entonces, sí, siento como que lo forzaba, como que estaba buscando el, el que me viera, ah, no, mira, ahora ya dijo otra palabra. No, entonces, prefiero <risa> sí. ser yo, si me equivoco, equivocarme con lo mucho lo poco que sé, y divertirme. Al final de cuentas, yo siempre que voy a batallar, voy a divertirme, aunque a veces me vea enojado en las batallas. Voy a divertirme. Oye, a porque a bailar, me así. imagino que sí de repente pasa que hay quien tiene un vocabulario un poco diferente y sucede, creo yo, que los que están escuchando a lo mejor ni siquiera entienden lo que Urielo. está diciendo, ¿no? Es Justamente eso ¿Otraventa? iba a decir Urielo. Urielo es un, un freestyler que tiene un, un léxico enorme, enorme, enorme, pero un basto muy, muy canijo. A ese, a ese güey yo lo admiro porque nunca se queda sin palabras, nunca. pero precisamente ¿No? por ese, por ese léxico de repente se avienta unas líneas tan, tan complejas que te quedas así como de ¿qué? ¿Qué dijo? También a veces te encuentras con ese problema, porque es como de que, ok, tú te preparas con un vocabulario muy extenso o, o tratas de aprender palabras palabras complicadas para empezar a, a usarlas, uh -huh. pero no siempre sirve porque a lo mejor tú usas unas palabras muy complejas para expresarte muy bien, ¿Y el... pero la gente no te entiende. O el compañero, ¿no? No Ajá, te entendió. entonces no te pueden contestar, o a lo mejor <risa> llega, llega a <risa> pasar triste. que a veces hasta el jurado no te entiende. Entonces, eso llega a ser complicado, tienes que tratar de encontrar el equilibrio entre hacer algo, algo complicado... Pero fácil de digerir ¿Qué se hace para llegar a ser jurado? ¿Tú ya eres jurado, creo, no, Nacho? Nada, <risa> nada, <risa> nada. Llegar y decir, quiero ser jurado Tal cual, y que, y que empieces a Ser a mamón y no darle los No darle las batallas a tus compas Porque son tus compas ¿Me que... Ah, pero eso es difícil, ¿no? El... No tanto <risa> ¿No crees que le cuesta? De, de hecho, Balam es un, es un testigo De que Si yo, estoy, si yo estoy de jurado, muchos piensan que va a ganar más fácil... Y muchos me han reclamado que se la doy y que sabe qué... Pero ya cuando salen los videos en el, en el canal de, de YouTube de Maestros... Soy el único que da réplica o que vota para el otro lado... Porque para que no haga no hagan dramas, para que gane este güey... Tiene que ser muy, muy obvio. Es contraproducente. Obvio. También, o sea, en realidad con todos los que nos juntamos. O es sea, contraproducente. Es contraproducente. Y de hecho... O sea, es curioso porque le reclaman mucho eso... Eh, de que le da favoritismo a, pues, a los amigos, pero yo creo que la, la al menos de mi parte solamente ha habido una batalla en la que la victoria no era así como que aceptable o obvia y me la dieron a mí, pero de ahí es más de hecho a veces suele pasar de que no es como que tan evidente que perdí y aún así el voto no va a mi favor, por lo mismo tienes que ponerte más exigente con con tus amigos sí claro bueno de hecho así debe de ser no si realmente lo quieres así tiene que ser pues yo creo que lo que la gente quiere chicos es escucharlos otra vez vamos Sandra. a ver si si si va a entrar Nacho o... yo yo cierro ah, dicen así que lo que... bueno para el final no la la, la, la comedia que... al final <risas> Bueno, Porque yo les dejo el determina. micrófono, ustedes pónganse de acuerdo. Por la anécdota. Justamente. Creo que ah. va a estar bien emocionado. <risa> <risa> oh, va a estar, va a estar divertido, te voy a poner a sufrir. Ay. ¿Qué vas a, hacer? a ver, ya mientras mando Saludos. Y saludos para toda la crew de vagabundos que nos anda escuchando. Todos los maestros, ahí mi gemelo Luis. A platicar un poquito más. Hay para Diana también, para Andro que ya dijo que el Borre se ve más joven. Ah, sí, el Andro. El Lucifer. Que se ve más joven. Yo digo que te faltan lentes, güey. Lo que hacen los ojos de amor. Justamente. El Andro que ya se extraña en los eventos. Otoniel. Los miércoles del de tío. tío. Uh -huh. eh, no sé si es Jair o Jair, Eduardo. Alfa. ¿Ah, ¿él es Alfa? Otra vez. <risa> <risa> está bien emocionado. Está, está, está el... bien y, emocionado. Y, y le mando un beso a Palacio, que por ahí lo leí. Un besito Palacio para que. Ahí donde lo quieras. No. <risa> ah, no, en la mejilla. Hay niños en el programa. También les mando uno. <risa> bueno, pues. O sea, va a ser, vamos? va a ser bien, bien sencillita. Ahora sí. Libre. Pero para que se agarren chido, 8x8, 3 entradas. Está papeado. está papeado. Suena, que... suena está razonable. Ahí está. Ok. Ahí está. Ah, qué bueno. Ay, ese es de lúdico. Sí, <risa> sí. Entonces pues yo no, no sé. No... suena igual. Eh, Aquí nadie se Lúdico, <risa> pero sí suena igual, si es cierto. Tú cerraste la pasada. Mm. Checa cómo es que me meto distinto Y este rapper cree que me lo respeto Si pensara que yo me quedaría muerto Sería porque sería parte parte de mi crecimiento Así que aparte mejor hombre el punto aparte Porque si no entonces si voy llega borrego Puede que te parte O que te aparte, ¿entendiste cómo es Diferente esto de reloctroalimentarte? Tú alucinas como si tomaras sana Expana, entiende que yo hago que se te prenda Acá toda la grada y no me digas que Yo te, yo te respeto en los eventos porque al menos En mi círculo el respeto se gana ¿Qué? No es normal que esto Mira que te suelto todos los esquiles Se cuentan ya por miles Oye, meten al borrego ¿Es jueves? ¿Pa' que lo trasquile? Pa' que lo trasquile Que no imagine Que piensa vigile Que venga y lo asimile Asimile Si me piensan trae misiles Pero es que estos civiles No serían como alquiles Yo puedo decir que voy pa'l talón Que te mando pa'l rincón Que en la improvisación Te pudiera dar mejor lección Pero esto no es parte de lo que quieres hacerlo Así que diles Pero si muere mi dueño Yo me convierto en running home Mira que yo no vengo, no soy junkie Y no me digas que tienes misiles Porque yo te equivo, todo se entiende Corro cual sonic, oye Yo me encuentro en el mejor día El día justo de hoy Y voy a cambiar tus líneas temporales Sobre las instrumentales me convierto en el flashpoint En el flashpoint, yo me puedo meter diferente. Entiende cómo es que eres toy Tú serías como de Toy Story, más el juguete nunca volado. Desde el día de hoy, yo sé muy bien en dónde me he postrado. Por eso es que estos raperos los he mirado como el sol. Si me piensan que me han igualado, es porque están tan retrasados que todos están frustrados. Pues los mato y yo. Solo abuelo, eso no es parte de mi camino. Pero igual yo logro ganar, al menos lo consigo. Porque todos los rappers, quizá de vez en cuando ellos me tiran. Pero eso no evita que yo caiga con estilo. Oye, tú te ponías como un coloso pero el final que tuviste fue desastroso esto es estoy story y después de que yo te pegué tan fuerte algo cambió dentro del lotso que ya no huele a frutas <risa> <risa> <De la basura. risa> Ay, pues a ver chicos, ¿qué les pareció? Ya no huele la. Barras, barras. Ah, Nacho, se me hace que estás ahí haciendo que el público esté emocionado, queriendo que, que, que tú participes, ¿eh? Yo ahí veo que ándale, Nacho, y ándale, Nacho. Sí, ya los vi, ya los vi al draco también. Pero pues yo hasta el final. A mí no me y se van a ver, decepcionar. <risa> Oigan, ¿y hay chicas? Muy pocas Muy haciendo pocas, freestyle? Sí. Por ejemplo, Mena que nos está viendo. Ajá. Ah, pues para el siguiente hay que traer una chica. Este, en la escena nacional, pues la última Red Bull que estuvo esta Carel. Sin comentarios. Pues, ¿tú, tú puedes. Tú puedes? <risa> ¿Por qué? Perdón, pues perdón, es mi punto de vista pues quizás. Pues, tú puedes convencer a Mena, ¿no? Yo, ¿por qué? De que venga. Oh, pues, ¿no es tu chica, sí o no? Ya, ya, déjalo, déjalo bien. <risa> déjalo en claro y en vivo. <risa> sí, por favor. No. ¿No? Quedó no. grabado, ¿eh, mena? Ok, ya, <risa> te, ya luego si que no te busque. <risa> Oigan, a ver, así muy, Natural. muy, eh, muy brevemente, platíqueme cada uno cómo llegó al freestyle. Empezamos del grande. Te late uh. porque tú eres el que... Tu historia, tu historia es la que, la que me interesa. La operación de de, del rojo y todo eso es lo que me lo que interesa. Eres el más motivado, es lo chido. ¿verdad? A ver, pues... arrímate al micrófono, Borre, porfa. No ocupo porque mi voz es gruesa. Ay, <risa> <dale>. <risa> eh, bueno, yo no recuerdo cómo llegué al freestyle, fíjate. Creo que empecé a rapear... Bueno, antes de empezar a rapear yo bailaba popping, como la vez pasada les decía. Ajá. Uh -huh. y dentro de dentro del baile conocí a una rapera de aquí de Jalisco que se llama Leise, uh -huh. saludo eh, y me empecé a juntar con ella me, teníamos los mismos gustos de hip hop de baile el mismo ritmo de música uh -huh. y en base ahí empezamos a, a como a congeniar no y bueno como fueron pasando los meses los años no sé Eh, había ocasiones en las que nos encerramos en mi carro con tacos, una coca y una pista y nos poníamos a improvisar ah, y de ahí fue okay. que empecé a, a improvisar, empecé a ver que los, los eventos a los que yo iba antes no eran de batallas y show, eran al revés, antes eran los eventos a los que yo asistía eran de shows y en los espacios era de batallas Era la inversa, ah, que cambiaron los papeles radicalmente. Digamos, por, aunque aunque espero que no suene feo, pero ¿como el relleno? Es ¿Así correcto. lo utilizaban? Sí, era okay. como para que no se cansaran de estar escuchando a un güey ahí parado 15 minutos, 20. Mm, okay. Entonces, eh, para que le diera a lo mejor un poco de emoción, la gente tuviera euforia y ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Y de ahí empecé a, a hacer freestyle. Tiempo después, eh, pues me empecé a, a empecé a conocer gente dentro de los eventos. Y armamos un grupo en Chapu que se llama Free Chaps Y nos juntábamos todos los domingos, ahí era como ir a misa, a las 8 de la mañana ya estábamos presentes ¡Ay, qué temprano! Era de 8 de la mañana, 2, 3, 4 de la tarde Tuvimos ahí oportunidad de conocer a una persona de Puerto Rico que nos nos regaló una bocina, nos dio un mixer, nos dio micrófonos Y pues ahí hacíamos nosotros lo, lo nuestro Órale. Era como ir a ir a pasar el rato solamente no ¿Y tanto tu primer evento ¿Cuál fue? Mi primer evento, ¿de batalla como tal? Ajá. Sí, ya que te presentaste así como Borre... Han pasado tantos años... ¡Ay, cuánta mal! <risa> y yo creo que fue, si no me equivoco, alrededor del 2012, 2014, no recuerdo bien la fecha. Uh -huh. eh, me fui de vacaciones a Vallarta y casualmente había un evento y me metí y lo gané. ¿En serio? Sí. Me traje ahí como mil pesos. Wow. Ay, para las caguamas, y ya. No, pues bastante bueno, ¿cómo no? Muchas caguamas. Muchas caguamas. En ese <ríe> tiempo valían veinte. <ríe> sí, de ahí, pues, fue como... Sí me agradaba, pero no lo intentaba hacer tan profesional o... era como eh, pero ya viste que se te daba y dijiste bueno pues bueno, igual a ver qué sale dinerito extra no cae nada mal no sí como dato curioso cua, a pesar de que yo trabajo y demás hubo ocasiones en las que no tenía ni un peso para el camión y llegaba a un evento ganaba y pues ya con eso la libraba libraba la quincena o los pañales de mi hija ha sido <risa> ah sí saludos que ya nos hayas platicado. Eh, has platicado y ha sido eventos por ejemplo a Vallarta a dónde más he ido a Vallarta Eh, fui a la Ciudad de México el año pasado en noviembre, perdí, me, me quedé decepcionado de mí mismo, no bueno. vuelve a pasar, pero pues ¿Aprendiste? la experiencia aprendiste, exacto, ya tienes que platicar eh, en Aguascalientes he estado en San Luis Potosí así como lugares de, de batalla como tal, en lugares donde ha habido eventos de batalla porque pues eventos de rap he estado en Oaxaca, eh, Zacatecas a ver Nacho y tú uh -huh. Yo literalmente llegué al rojo un día que terminé un examen muy temprano. Ah, sí, ya recordé tu examen. Tal cual. Terminé mi examen muy temprano, ya era mi última clase y fue de, vámonos, ya qué voy a hacer. Y en mi transcurso al, al tren, curiosamente, yo diario tomo el, el 30, tomaba el 30A, 30, pero ese día dije, güey, pues, llego más temprano, me duermo más a gusto o hasta bobeo más a gusto en mi casa más tiempo. Y pasando en Juárez, justamente, veo un, un eventito, veo morros ahí, gritándose, Creo que yo estaba gritándose. No, fue un evento de, de los que hacía Damián, ah. que, que por cierto, a Damián se le debe, por parte de maestros, una, un viaje a Sedmix, al mismo que el borrego, esperando a ver si le va igual o mejor. Pero mejor. pues por el COVID pues Todas no se ha podido hacer, no ha quedado tres <risa> ni creas, eh, ni creas, eso no se hace, eso no Todas se hace. No en mínimo tres viajes. Yo yo así llegué, así llegué al rojo porque ya en la secundaria yo ya tiraba rimas pero muy muy tontas. Como siempre he leído tonterías, novelas, ciencia ficción, filosofía, pues ya traía palabras que los niños de de mi edad no entendían. y pues yo ya me sentía acá bien bien poderoso Realizado. sí y llegué y pues dije no la neta no yo no tiro tanta basura como ellos <ríe> ni la tiró tan bonita sí, sí. y pues ya me, me gustó el ambiente y de hecho fue fue muy curioso cómo yo me quedé en el rojo porque al día al domingo siguiente de ese evento iba a haber otro y yo llegué tarde y ya no había nadie más que, que caray, tres monos En esos tres estaba una, un amigo de Diego y precisamente de Balán. Y pues estábamos cotorreando acá y, y resulta que al final ninguno era amigo de ninguno. Ah, el Rafa. <risa> es que estuvo muy curioso eso porque yo llegué y vi a este Rafa, saludos a Queronte, eh, que estaba cotorreando con Nacho y yo supuse que ellos ya eran amigos. Y como yo llegué a cotorrear con Rafa y vi que ellos estaban cotorreando, pues yo le saqué plática así a Nacho como si ya lo conociera. Y Rafa también pensó que Nacho y yo ya nos conocíamos. Pero entre los tres solamente nos conocíamos Rafa y yo. Entonces. Fue amor a primera vista, ¿no? Sí. <risa> ándale, ándale, No, ah, dijo. <risa> más bien se me colgó en cuanto me vio. Eh. <risa> ¿Y tú? Pues lo mío no fue una historia tan motivadora como la del señor Don Borre. Eh, don Borre Don Borre ya se lo merece ya eh, Mis, mis sí. hijos, mis canas y mis lentes eh, Y eh, yo en realidad pues Yo empecé escuchando música rap Desde la secundaria eh, Y un día yo ya sabía, tenía la idea El conocimiento de que las batallas existían Pero yo no sabía ni a qué magnitud Ni que había torneos serios Ni nada de eso Yo nomás escuchaba rap y se acabó de vez en cuando que me llegaba un video que me mandaba Facebook de recomendados y, y hasta ahí se terminó. Y un día ya me puse a investigar más, a, a ver más y, y me gustó. Y me intenté meter un poquito, pero en realidad no... Yo tampoco es como que practique ni entrene, en realidad. O sea, tengo muy poco que me dio como la maña de querer practicar, pero menos de un mes. Eh, Después de ya estarme, de, de empezarme a meter, llegué un día a la prepa, estaba cotorreando yo con unos amigos, resultó que ellos también sabían, me presentaron con otro que él venía a competir a veces a eventos al rojo y él, él fue el que me contactó al rojo y fue donde, como yo empecé a venir acá. Pero el primer torneo que tuve como tal fue un torneo interno de la prepa, que la final fue con otro competidor que actualmente viene al rojo, con este Rima, o Carlos, como le quieran decir. Eh, y así, básicamente, esa eso fue toda la historia. Lo, lo que yo entendí es, un día la prepa me quedó chica y tuve que encontrar algo ¡Ah! a mi nivel. Sí. No, no, no, no, no. Es que en la prepa los únicos que rapeábamos éramos Carlos y yo. O que, que le entendíamos más a esta onda, porque... Sí, o sea, ni practicábamos ni nada, pero como que se nos daba un poquito más. La prepa me quedó chica ¡Ah! y necesitaba más nivel. Sí. No pongas palabras en mi boca. Yo en la prepa nadie rapeaba. ¿no? Y de hecho, el primer lugar donde, donde ¿Sí? yo caí como un torneo como tal, eh, fue en Aqueronte, con este Rafa, justamente el de la confusión de si se conocían o no, fue con él. Ok. Pues chicos, desgraciadamente tenemos el tiempo contado. Déjenme ver si... <risa> Ay, estamos hablando de un programa. El borre poquito más. No estoy más pa allá que pa acá. El borre, acá, ya, debe. Ay, el borre no, ya debe. No. <risa> ¿Eso es el patrocinador? Sí, yo. ¿Eso es eh, <risa> mi ventaja es que cuando yo me muera voy a ser leyenda, amigos. nomás. Ah. Ah. oigan eh, pues sí, yo iba a ver pero no le vamos a mandar ya saludos a, a, a cada una de las personas que nos están escuchando bueno, Alfa en, otra vez. en general pero Alfa. ¿Y Mena otra vez pero en general eh, les agradecemos a todos que, que nos estén prestando sus oídos como todos los martes y los que es primera vez que están aquí pues ojalá que, que el siguiente martes y, y, y los que están después también nos quieran Eh, seguir acompañando seguir acompañando eh, aquí con diver, si no. diversos temas, esperemos que sí, no, no, no. y prometemos traerlos otra vez y uh, prometemos traer no. alguna chica rapera, eh, o de freestyle, no sé, yo, ustedes yo propongo a Mena de una vez y si nos está escuchando, quiero que se firme a ver si quiere y si no, no, okay. si ella quiere si no, no hay pedo, al cabo ya tiene a su chico que va por ella y la lleva a su casa yo no vengo <risa> No, ok, oigan, ah. <risa> ¿no? Oigan, pero a ver, platíquenme de su patrocinador. Ah. Ustedes lo buscaron, él los buscó a ustedes. ¿Quién es su patrocinador? ¿A qué se dedica? Platíquenme. <risa> luego luego me lo volteo, ¿no? Uh, es que te toca más a ti porque yo traigo una idea, pero no toda la verdad. Bueno. No toda la verdad. Eh, bueno, <risa> no toda la verdad. Toda, eh, lo mío es algo Justo, de ficción. No Estábamos cayendo un día del barranco y la camioneta. <risa> Eh, no recuerdo no recuerdo bien dónde lo dónde lo lo, lo vi por primera vez a Oca pero era hermoso no ese, <risa> recuerdo que recuerdo que fue en un evento de maestros eh, creo que me tocó ganar qué raro no, me tocó, pues, no se lo ganó ajá o sea, me tocó me tocó ganar y me dieron una playera que el diseño se me hizo muy muy muy chido en ese tiempo no se veía patrocinador de marca más que farse y de repente vagabundo llegó como a hacerle la competencia bueno a mi punto de vista sí es porque tiene diseños muy pro están diseños que están muy chidos tiene una calidad de, de maquila muy buena sí. y me, me empezó a gustar porque fue algo así como como conexión de, de buena vibra sabes okay. como el, o sea vía vía oca y vía Moxie, saludos para ellos y la neta se me hicieron bien buena vibra Y yo también, por lo general, suelo ser buena vibra a menos de que me molesten o algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo siempre que iba a algún evento me llevaba una, una camiseta de vagabundo o a veces ah, okay. trataba de, de mencionar lo que era la marca como tal, a, a pesar de que no había un, un patrocinio Ah, ¿todavía no tenías tal. un trato con eh, ellos? No, no, era así como... me sentía yo con... con la obligación de apoyarlos como tal, porque yo veía que tenían ellos pues las ganas de, de entrar dentro de los eventos y uh -huh. empezar a hacerlo, y al final de cuenta yo decía, pues está bien chido lo que hacen, sí. está bien chida su marca, sí. su calidad está bien bien pro, pues tenemos como buena conexión, nos llevamos chido, entonces fue como de, ah, pues yo voy a tirar vagabundo aunque yo no sea vagabundo, y así lo fue como lo, lo fuimos haciendo, después ya lo formalizamos como tal, hablamos, Entre Oca, Moxi y yo hablamos Y ya pues ya lo formalizamos No he podido ir con ellos De hecho tengo que ir ahí a, a ver Unas cuestiones de, de lo mismo Del patrocinio como tal pero eh, Pues por cuestiones de trabajo Tiempo, pandemias, pandemias. pandemias. No, no se ha podido hacer Pero pues próximamente vienen Unos videos ahí con una ropa de vagabundos, De unas canciones que estoy haciendo y demás wow, Entonces, pues, ay, qué padre. Hay que seguir echándole Los kilos No, y, y fíjate que, bueno, creo yo que de lo más importante es apoyar lo local, ¿no? Supongo que ellos todo su trabajo y el talento es local, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy, muy importante, que, que no te vayas porque la playera tenga una palomita, o no, no, que te vayas porque es gente que tiene muchas ganas de integrarse y, y de regar la buena vibra, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Calidad, Sí, calidad. calidad la verdad es que sí a mí me encantan unas eh, unas calcetas que se ganó o que le dieron a, a balam se las he querido quitar pero no he podido pero en eso ando No, la <risa> <risa> eh, no me sorprende las he querido lavar pero no he podido <risa> La mañana sale. Aquí, aquí nos comenta don, don Templo, Don Maestros, precisamente Sergio, Draco, no se la que no nos sabemos la historia, yo por eso dije, el más cercano es el Borre, yo lo que sé es que son más o menos de los rumbos por donde vive Draco, no tengo ah. tal cual la, la idea, pero sé que de repente Draco nos dijo, hey, quiero meter este, estos premios para empezar a promocionar la marca, para... Ayudar un poco más y lucir todo. Vaya, darle un poquito más de profesionalidad, formalidad a la liga. Y fue así fue como yo, como yo los conocí, que fueron de, de la zona, de ahí de por donde vive Draco, de ahí de Tonalá. Uh -huh. Y de ahí llegaron y empezaron a ver. Y empezó el. Ahora sí que su calidad se notó y empezaron a dar. más para arriba a congeniar, congeniaron precisamente sí, con maestros con química. el borre no, con, con, con arrecife también con la gente que no que son muy gente son muy leña ellos y por eso se sí. agrada agrada bastante sí. no y, y es una muy buena forma de publicitarse ellos también la verdad o sea es una forma muy sencilla de dar a conocer su marca No, porque ustedes la, la traen para todos lados, entonces creo yo que es inteligente de un lado, inteligente del otro. Del otro, sí, pues al final de cuenta no deja de ser un beneficio mutuo. Exacto. Yo despierto con vagabundo y duermo con vagabundo. <risa> Perfecto. Oigan, chicos, pues algo más que, que deseen agregar. Ya este nos estamos terminando el tiempo del programa. Les agradecemos a, a los tres que, que hayan estado aquí, que nos hayan acompañado. Eh, sé que pasó mucho tiempo, pero bueno, esperemos que antes de final de año estén de, de nuevo aquí. O oh, Borre, cuando ya estén listos tus videos, igual te vienes para promocionar. Sí. Antes de que se me olvide, necesito que den sus redes sociales, sí. teléfonos justo. o todo lo que quieran para que la gente los encuentre. Justo justo es lo que, lo que iba a promocionar, las, las redes de, de maestros tal cual como en Facebook, en Instagram, Maestros de la Sílaba, así nos pueden encontrar. Y quiero primero que nada promocionar la, la canción de, del Borre Que la pueden encontrar en YouTube ¿Ah? Universo, está perrísima la rola Es un, es un rolón, sus estructuras es me, me encantaron La tinta pal tú. La tinta oh. tu, tu, ¿Todo? Es Entonces, sí, o sea La está, canción completa básicamente En general está muy perro también de la escena local el Lucifer Que creo que ahí nos está escuchando sí. que dentro de todo cayó en la en la cruz de maestros, después de ondeados y acá y pues ahí anda y también sus rolones me gustan mucho. Me gustan Scorpio. mucho Lucifer, Diagnóstico, Escorpi, que es con quien si yo grabé mi, mi primera canción y a ver si seguimos grabando más por ahí. A mí me pueden encontrar en Facebook como El Guargo y en Instagram también como El Guargo. No más que en Instagram como ahorita no no he tenido tiempo de ir con el Escorpi o de hablar acá, también Palacio me debe una grabación, un fit pues no, no hemos podido sacar más que, que fotos de mamey en el Instagram, tristemente, <risa> tristemente. A mí eh, me pueden encontrar en YouTube como Borrego Free Chaps, eh, está el canal ahí un poquito abandonado, eh, nuevamente por falta de tiempo, ahí ocupo a alguien que me ayude con la administración, ahí si alguien se ofrece. Ofrezco buena paga y prestaciones de ley. Jalalo, <risa> <risa> y todo. No lo quiero, eh, En Facebook me pueden encontrar como borrego. Eh, Instagram estoy como borrego-lomelí. Y pues nada, este ahí me pueden estar siguiendo. Si les interesa mi música, si quieren apoyar. <risa> si quieren un feed, yo no me cotizo. Al final de cuenta hay que apoyar a la gente que quiere empezar y. Jalo. Es lo que tenemos que hacer. <risa> Y, y el sábado promociono que Don Borre, Don Borre va a estar en Destiny, un evento muy bueno, de muy buena calidad. Vayan, vayan a verlo. Y otra de las mejores chicas de gana. Ya la sentenció Don Kraken. El sábado gana Recife. A ver si es cierto. No, ya está sentenciado, no por Don Kraken, por mí. Ah. Lo vuelan en... Mira, al tamaño, ¿eh? <risa> ¿Ciudad de México? ¿Eh? A ver, ya, rápido porque ya... Nos... Eh, y yo, eh, tanto en Facebook como en Instagram, como Bilba Lam, las dos con B grande. Y ya, yeah, yo no tengo canal de YouTube. El... Todavía no hay música, pero próximamente va a haber... No, eso me encargo yo. Ah. <risa> <risa> ok, pues, ¿les parece entonces nos vamos a, a despedir? Uh... Alfa. <risa> No, no es, no, es eh, don Templo, es don Templo. Nos vamos a, a despedir con la batalla de Nacho. La batalla de Nacho, ¿eso es cierto? ¿Con quién vas a ir, Nacho? Nacho? Contra contra el Balam. Ah, entonces, eh, pues agradecemos a todos los que nos están escuchando al buen Carlos que fácil. hoy ni hoy ni lo ni lo mencionamos ni le agradecimos, <risa> pero muchísimas gracias, Carlos, por haber estado ahí. A todos los que nos prestaron Muchísimo. sus oídos. dejemos hablar a la a la, a la bocina por favor tiene la voz bien bonita <risa> eh, muchísimas gracias chicos para todos los que nos están escuchando por prestarnos sus oídos todos los martes por estar pendientes de las de las grabaciones que hacemos, las transmisiones les vamos a, a dejar un pedacito de ya que terminemos vamos a, a subir un pedacito de las batallas, estuvimos grabando por si a alguien le interesa solamente tener esa parte pues ahí Hay no video uh -huh. Así que entonces corto. Nacho contra Contra el Balam Ok, vamos Pero a ocupar. hacer eh, va, a estar, va a estar sencilla Es, es con el Balam porque yo sé, yo sé que me ¿Por voy, que voy a tú ver abres. No, porque me voy a ver menos inútil Perdiendo en terminación contra un psicólogo <risa> <risa> <risa> Un 2x2 wow. con terminación Y abre el poderoso Balam ¿Reta abre? ¿Es ley? ¿Qué? ¿Cuál reta? Ustedes llevan pidiéndome, yo no soy reta, mijo. Ah. De hecho, a él sí se le pagó por batallar. ¿Eh? <risa> Espera, ¿ustedes cobran? Eh. <risa> dos por dos a terminación, vas. Sobre esta no estás lista. Te la voy a dejar fácil con la palabra freestyle. Tres, dos, bueno. Tiempo. Con la palabra freestyle, dice no está lista. Más bien como tu pelo, que ya no alisas. ¿Cómo lo hiciste? Ya sé que te pareces a Franco pero rapeas y parece un chiste A huevo, ese es el punto, ya perdí la terminación y el beat mi amigo Y lo consigo, no te preocupes la terminación sigue conmigo Contigo, conmigo, con todos, a final de cuentas como el Borre somos amigos Y como acabamos aquí de captar, Vagabundos te patrocina pues es tu futuro puesto en la sociedad ah, Se burla de mí el cabrón y al final se traba no que muy mamón Así como lo propusiste, es que burlarse de ti cualquiera lo hace muy simple. Muy simple tal vez, pero eso no lo logras y con esta simple se me fue. Se te fue la cuerda, <risa> le hace barras para ver si se la celebras. No, no me la celebra carnal y tal vez ya, ya me va a una carnal. barra y volteas a ver a este man, ¿cómo se llama eso? ¿Aprobación paternal? A huevo, porque yo no tuve papá y eso cualquiera te lo puede contar. Mm, y lo estoy viendo, no tuviste papá y como rapeas ya estoy entendiendo Sí, como rapeo ya estás entendiendo, pero tengo canciones, yo no culeo Y yo tampoco, no culeo, sino que no he encontrado a alguien tan bueno ¿Y eso qué tiene que ver con tus rolas? Al chile, tú ya no entonas Es que no hay estragos, tiene que ver con mis rolas porque no hay nadie bueno y por eso no grabo Ahí está el Dexter y el Scorpi ¿O qué? ¿No te parece insuficiente? Es que si yo hago una canción, es un texto sagrado, algo mítico, le dicen el Necronomicon. Necronomicon, háblale al Kraken, tal vez con ese sí te alcance. No, no lo había <risa> pensado. En esos temas con Kraken me la llevo calmado. <risa> ¿Te da miedo terminar satanizado o que en tu culto termines muy frustrado? Es que no seas mamón, ¿cómo me meto en esos temas con alguien que es escritor? Muy a punto, es escritor y también el culo como cutulo te quejó Eso no tuvo sentido, tires buenas rimas porfa si vas a venir conmigo No, contigo me da hueva, mejor con el Draco, ese sí me pela Ay, no seas <risa> si cínica Oye, ¿ya se acaba la base o tu condición física? Mi condición física tal vez, pero bueno, ahí luego me ves Se te va la terminación es cosa típica Este no tiene habilidad para seguirme la lírica Para seguirte la lírica, carnal, no. Pero peor, tengo la rítmica. Ay, y esto te retumba. Eres tan culo que solamente pusiste un boom bap. A huevo, porque en el doble tempo pierdo, güey. No, también yo conozco mis límites, güey.